En medio de la profunda consternación por la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, acontece en Sierra de Cubitas el merecido tributo Bóstumo, a quien fuera un incansable defensor de la educación, la juventud y de las buenas actitudes de los seres humanos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños de poblado cubitiño de la gloria tuvieron la posibilidad de firmar el juramento de cumplir con el concepto de revolución ...expresado por el más grande de los cubanos del siglo 20 ...desfilaron ante la imagen del líder histórico... ...y realizaron la guardia de honor. Todo el mundo triste, cuando recibimos la noticia a las 12 de la noche... ...me llamaron enseguida, acuérdame que Raúl dio la locución... ...una tristeza que hay en el pueblo, que se siente, que es verdad... ...como muestra de todo lo que ha hecho Fidel por esta revolución. Por esta revolución. Juan del Risco es una destacada cederista... ...federada y militante de la Comunidad de la Gloria que con muestras de profundo dolor recuerda a quien parte a la inmortalidad de los héroes auténticos una pérdida irreparable Eso lo vamos a estar sufriendo mientras que todo el mundo viva, va a estar recordando a Fidel y recordándose de Fidel las nuevas generaciones que vayan saliendo lo van a ir sintiendo el pueblo está muy triste, todo el mundo temprano salió a firmar desde que se dijo la noticia todos los CDR se han incorporado a la guardia, ahí estamos firmando y jurando que todo el mundo va a seguir Y seguir sus ideales, que no le fallaremos jamás. El tributo a Fidel, al más grande de los revolucionarios, afectó a todos emocionalmente. Edelza María Sotolongo Figueroa. Se le nota que tiene las lágrimas en los ojos. Porque Fidel es todo en este mundo. Yo viví un poco de la época de Batistán, siendo muy niña, y pasamos mucho trabajo casi sin poder ni estudiar y veo que después de la revolución todo joven y toda persona aunque sea mayor podía estudiar todo lo que quisiera incluso hasta médico y yo me siento con esa felicidad tan grande yo tengo 70 años y veo la diferencia tan grande de este mundo incluso llevé mucho tiempo casi sin casa y al final él me dio un subsidio que se lo agradezco con toda mi vida se lo agradeceré mientras viva es uno de los tantos beneficios que esta revolución ha dado, guiado por nuestro líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Cómo recibieron acá la lamentable noticia del fallecimiento de nuestro líder histórico? Cuando a mí me dijeron, vaya, no podía contenerme porque una persona que, aunque haya muerto, va a seguir siendo para la eternidad vivo, para un pueblo, para distintos países, va a estar fidel vivo siempre estará con nosotros en todos los lugares en todos los momentos en la felicidad, en la pobreza y seguiremos luchando por esta revolución Sierra de Cubitas también está de luto y llora la muerte de Fidel sintiendo orgullo por su obra y le honrará eternamente con más unidad en el fortalecimiento de la revolución que él mismo construyó Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio